la vuelta, para bueno, mí es la vuelta Exactamente ¿eh? Aquí tenemos a la víctima, tenemos también a garasi Tenemos a todas, menos a, a nuestra querida Tamis Exactamente, que hoy ha hecho Pira Bueno, pero solo hoy La tenemos en el corazón, claro que sí Bueno, ¿qué tenemos de agenda? Ah, a de ver. agenda, claro, claro que agenda. sí La agenda free. agenda free Yo antes de, de entrar... ...a lo que... ...tenemos de... ...Agenda quiero hablar de una cosa que es para... ...no para este viernes, sino para el viernes que viene... ...14... ...el 14 de octubre... ...en el ICA Teneo van a tener lugar... ...dos conciertos... ...uno el viernes y otro el sábado... ...el viernes es así un poco de pago... ...no es... Eh, free, free, ...free... ...pero bueno, merece la pena... ...porque es una guatemalteca... ...estupenda rapera de la que me parece que podemos igual escuchar algo lesbiana, lesbianista y bueno, yo creo que va a ser estupenda no sé si luego, podemos, luego, luego, escuchamos, luego escuchamos. Sí. Y escuchamos esto es a las eh, ocho y media y el sábado eso sí que es free eh, también una argentina así rapera y esto eh, eh, Sara Ebe que va a ser estupenda, y eso es a las 9 ¿vale? hoy me encanta que haya mujeres raperas, porque hacía unos años, o por lo menos yo no las conocía, no había oído hablar de ellas, ¿no? ¿No creéis que ahora hay más mujeres que hacen rap? Pregunto, ¿eh? No sé si conocéis, pero vamos, yo cada vez estoy escuchando más, y hacen unas letras estupendísimas, además. Bueno, las mujeres siempre son minoría Pero en principio están siempre en todo O sea que, bueno, se uh -huh. conocen menos Pero, sí. pero son potentes Pos Posiblemente y... se conocen menos sí, sí. Lo y... que pasa que Yo el otro día estaba pensando eh, En muchas mujeres científicas o, o periodistas Y tal y se las sigue sin citar O sea que seguimos siendo Al día de hoy invisibles Somos invisibles Es una cosa fuertísima Estas son bien visibles o Bien sea visibles que, que la cosa va, va bien ah, <risa> Rebeca Lein, el viernes 14 en el ICATNEO A llegar a, y a escucharla y a ver si nos gusta Bueno, seguimos a esta vez ya a Seafri En la taller donde nuestra amiga mai Que es una maravillosa promotora de, de arte y de conocimiento Y artista ella a la vez Por supuesto Eh, hay el 8 de octubre a las 1 la y media, además la inauguración es con Bermud, lo cual ya es una, Uf, un añadido un añadido O sea, hoy, dentro de un rato ya Mañana, mañana Estamos a viernes Por eso, mañana, ah, sábado, es, es sábado Ah, es el sábado, suele ser los viernes vale. Es el sábado 8 a las 1 y media Bermu, incluido Tony Craft, es un artista que trabaja también el grabado y que tiene unas cosas muy sutiles y bueno, creo que en principio puede gustar. Sigamos. El lunes, el lunes que este va a ser, a ver, el martes va a ser Ah, no, no, el lunes, el lunes, el lunes, joe, si sí, está en Bilbo Rock, el, en el cinema va a haber un documental que se llama Llévate mis amores, el, el director es Arturo González pero eh, de lo que de lo que va el documental es de las patronas que debe ser un grupo de mujeres mexicanas que en la frontera entre méxico y Estados Unidos se dedican dar de comer a los emigrantes a los que les llaman mojados entonces es un documental que cuenta las peripecias supongo que de estas mujeres y de cómo se han unido y de cómo en este afán siempre maternal que tenemos las mujeres de dar de comer al mundo pues ellas hacen su Su esfuerzo y su, y su relación con, con, con esta con esta tragedia que es un poco la, la salida de la gente y de muchos hombres y algunas mujeres en este en este paso de frontera Sí, la delgada línea entre el maternaje y la solidaridad pero ellas bueno preparan todos los días la comida y se la tiran al tren en marcha y bueno ha tenido muchos premios es muy recomendable la película entonces va a ser a partir de las 7 de la tarde en bilbo rock allí la allí estaréis free el martes el martes 11 en la sala bbk esta es en la, en gran vía hay un documental que se llama vásquetvigín es la historia de muy muy curiosa porque es algo que parece ser que no era muy conocido aquí a nivel del país vasco por pues resulta que en islandia eh, en mil en 1612 eh, mataron a una serie de balleneros. Y resulta que había una ley islandesa que se ha derogado en el año pasado en el 2015, donde estaba permitido matar a los vascos. <ríe> Me ha parecido increíble. ¿Cómo es eso? Pues no lo sé cómo, pero vamos, es un documental que, que ahonda un poco en, en, en ese en ese en esa historia que eh Para los islandeses parece que es conocida, pero para los vascos no debía ser tanto. Entonces, bueno, se puede ver, es un documental curioso y un documental que vale la pena eh, llegar a ver. Ya sabemos, a las siete y media en la sala BBK. A ver, luego el jueves, el jueves 13, en el centro municipal de Recalde... Hay un, un circuito que se llama on-off y van a hacer la travesía en un instante. La, la autora es Lola Marquieda. Y entonces, bueno, pues vamos a ver que, que Recalde no suele, no suele estar mucho en nuestras bocas, el centro municipal, y allí también se hacen cosas y, por supuesto, eh, todo el mundo está invitado. Y luego en Videbarrieta ese mismo jueves 13 en la, en la sala que hay hay una una un recital de poesía y quien lo da es Adonis, no sé, no le conozco, no sé si es un chico, supongo Adonis es más bien chico, pero no sé, a la vez puede ser no chica. Será el premio Adonis de, no, de no, no, poesía. No, no, no, Poesía Adonis, no, pone, pone no es premio, no es, es simplemente va a recitar sus sus poemas. Ajá. Y será guapo, digo yo. Pues algo por ahí, por ahí irá. en La belleza, el arte, la poesía, será, será. la verdad, todo va unido y puede que, que lo tenga todo a la vez. Y ya terminamos el viernes. El viernes 19, aparte de las chicas estas que van a estar en, en la sala en el ICATENEO, Eh, está en Bilboarte es que a mí como me gusta el ballet no lo puedo dejar de decir eh, un documental que se llama Pina, sobre Pina Baus que es una, una coreógrafa y, y bailado, bailarina, no bailadora es bailarina maravillosa que murió hace unos años y que Bing Winders hizo un documental sobre ella y también sobre unos trabajos que, que ella llevó a cabo se llama Pina Bueno, pues esto es todo por hoy. Uy, mucho que tenemos, ¿eh? Y otras cosas que nos habremos dejado en el tintero. Y para ir pensando qué queremos hacer o si queremos hacer todo, vamos a escuchar lo que nos ha dicho Garasi a esta... Rebeca Lein. Rebeca Lein, cantante, que escribe también sus propias canciones, me imagino, ¿no? Como castoros roperas. Así es, creadora. Y eso es. Y nada, vamos a disfrutarla. Yo soy políticamente incorrecta Yo soy incorrecta Mis palabras sin sus restas Versos proscriptores Escribo, consagré la piel de mi enemigo Aquí hay lucha Soy más ruda que Caipil Todas las noches bajo Echar mi puro a Xibalba Esto es poesía obsidiana incorrecta. Bueno, pues Verónica Lane muy bien, a ver si luego tenemos oportunidad de volver a escucharla y si no el viernes. Enseguida. Bueno, pues aquí estamos con nuestra nueva víctima, esta mujer se llama eh, Andrea, Andrea Momoitio, sí. sí, es Momotio. un apellido precioso, ella es periodista y además eh, emprendedora total, porque ha lanzado desde hace unos años la revista Pícara, que en principio es una revista pues eh, feminista, ...que era solo en Internet y que ahora también tiene edición en papel, el número 4. Bienvenida, Andrea. Hola, Gabón, ah, bueno, es que recasco. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el proyecto PICAR? ¿Ha sido la presentación del número 4 en papel? Sí, sí, ya estamos presentándola por todo el Estado y muy contentas, la verdad, porque la acogida un año más ha sido espectacular así ah, por todo el Estado, ¿eh? O sea, sí. que no es solo vasca, claro, es… Eh... No, de hecho, la mayoría de nuestras visitas no vienen de Euskal Herria, sino del resto del Estado y casi un 30% de América Latina, sobre todo desde México. Ah, claro. Empiezas a contarnos cómo empezasteis, cómo se os ocurrió la idea, cómo ha ido evolucionando… Pues Pícara nace en noviembre de 2010, vamos a hacer ahora seis años, que estamos pensando en, en cómo vamos a celebrarlo todavía. Y surge de la red vasca de periodistas con visión de género, que lo que pretendíamos de alguna forma era, bueno, eh, elaborar algunas guías de recomendaciones para otros medios de comunicación en el que hablar ¿no? y explicar cuál era nuestro, cómo entendíamos nosotras el periodismo feminista. Pero vimos que aquello se nos quedaba corto enseguida y que necesitábamos nuestro propio medio. Y nos lanzamos, sobre todo animadas por Lucía Martínez Zodriozola, que es profesora en la Universidad de Periodismo y ha sido profa nuestra y ahora amiga, a crear nuestro propio proyecto y de ahí nace Pícara, que lleva este nombre por una perra caniche que anda por el casco viejo. Pícara. Además es bonito ese nombre. Es una palabra que se usaba antes, ¿verdad? spicara con k.picaramagasin.com. Pues me parece una idea buenísima. No, no bueno, está bien que se le ponga a una a una perra, pero me parece perfecta para Yo cuando lo la, la, la leí la primera vez, siempre me gustan esas palabras que tienen como doble significado y que le puedes señalar cosas diferentes. Teníamos y así. otras propuestas, pero mandamos como algunos nombres a nuestra gente más cercana y ganó por goleada Pícara. Y bueno, ahora ya no nos imaginamos de que otra forma podríamos habernos llamado. ¿Cómo habíais pensado? Cuéntanos, pues ¿te acuerdas de, de alguna? Sí, me acuerdo del que lleva el, ahora mismo es el nombre de la asociación, que es la entidad jurídica de Pícara, EMEC comunicación. M, yo creo que no, no hubiésemos llegado muy lejos. M, ¿por qué? Pues no me acuerdo muy bien de dónde vino, pero nos, en su momento nos pareció una buena idea. Menos mal que luego nos la quitaron de la cabeza. eh gano mm. Pícara, porque ahora, claro, M. Mm. M, mm. sí, es gerente sí. <risa> No, no, mucho mejor Pícara, estoy totalmente de acuerdo. <risa> Muy bien, en el número 4, este que presentasteis el otro día en la librería Bilbaína Luis eh, Mitchell, mm, he visto, he tenido oportunidad, bueno, tiene 150 páginas y se venden las librerías sí. ahora, ¿no?, al precio de 10 euros. Está a todo color, es un formato revista estupendo y he tenido oportunidad de ojearla, Y veo que hay bastantes temas internacionales. ¿Le dais importancia a las cuestiones internacionales? Sí, sobre todo en el papel, porque es verdad que una de nuestras frustraciones es que una de las apuestas que teníamos desde el principio era el reporterismo. Todas somos periodistas, o casi todas, y luego es verdad que en términos de visitas o éxito de Pícara sobre todo lo que más, de lo que más se habla, lo que más se comenta y más se comparte son artículos de opinión sobre feminismo, sobre amor romántico, sobre poliamor, sobre violencias machistas y sí que tenemos esta pequeña frustración porque a nosotras lo que queríamos desde el principio de destacar de este proyecto era que se pueda hacer periodismo se pueda hacer periodismo en mayúsculas con perspectiva feminista y creemos que eso es precisamente lo que destaca épica respecto a otras revistas feministas que a lo mejor hablan solo de feminismo. Y nosotras lo que queríamos demostrar es que el feminismo es una mirada y una perspectiva y que no queremos hablar de feminismo todo el rato, sino desde el feminismo hablar de un montón de temas. Y bueno, pues una de las apuestas sí que es el periodismo internacional. Es verdad que en términos de visitas en la web, pues no se lee mucho, entonces en el papel pues sí que intentamos priorizar estos contenidos que entendemos que por los propios ritmos de internet es difícil que en el día a día a lo mejor se lea un reportaje sobre las rupturas de género de mujeres en Kabul. Pues claro, esto desde el feminismo mmm, hacer o analizar toda la realidad, ¿no? incluso hacer un periodismo generalista, hablar de todos los temas y eso. Entonces supongo que eso requiere diversos géneros periodísticos, o sea, no solo artículos de opinión, sino entrevistas reportajes crónicas ¿no? claro eso es lo que intentamos es lo que intentamos aunque eso ya os digo que en pan nuestras lectoras lo que más consumen o más les gusta son los artículos de opinión intentamos que en el papel destaquen otros géneros hay alguna reportera que va en situ tú bueno la casi todas son compañeras que están trabajando de freelance la mayoría entonces que a lo mejor viajan a grecia una temporada a otro país otra y No, no tenemos a nadie que nosotras mandemos, sí, de momento sí, no, ojalá, sí. ojalá. Pero... Es más fácil al principio, claro. Sí. ¿La revista online la actualizáis todos los días? Sí, eh? todos los días publicamos mínimo un contenido, a veces alguno más, pero mínimo uno. Y tenéis un espacio, nos comentabas fuera de micrófono antes de empezar, de citas, de convocatorias que se llama Almanaca. La, almanaca. la, la almanaca, almanaca es una agenda de eventos feministas a nivel estatal colaborativa, donde cada colectivo se registra, nosotros aprobamos el registro y a partir de ahí pueden colgar gratuitamente claro todas sus actividades y nosotras pues apoyamos en la difusión en nuestras redes. Así que yo animo a todo el mundo a que cuelgue las cosas. Ajá. La verdad es que está muy bien que seis años y cada vez esté más consolidado el proyecto eh, que empezó online y ahora también está en papel, ¿no? Porque recuerdo las m, experiencias que ha habido aquí, hubo un periódico m, de periodistas ya profesional también Andra Y no se pudo sostener más que tres años la verdad es que era formato periódico y que estaba en los kioscos ¿no? es una cosa distinta digamos esto está más en la onda nueva moderna de estar online y de ¿no? si sí, nosotras hicimos un poquito de camino al revés ¿no? ahora en un momento en el que muchos medios están cerrando sus ediciones en papel. Nosotras ni nos planteamos la posibilidad de estar en papel hasta que ya llevábamos un par de años y fue como, bueno, vamos a probar, a ver qué tal. Pensábamos que era algo que no iba a tener demasiado éxito, que se iba a quedar en un ámbito muy reducido y, bueno, nuestra sorpresa es que el número 4 hemos impreso 5.000 ejemplares y, y, bueno, o sea la mayoría ya podemos decir que están vendidos, ¿no?, en apenas dos semanas, porque casi la mitad estaban precomprados, porque nosotras no podríamos hacer frente a la factura de la imprenta, sino… Entonces lo que hace la gente es comprarnos de antemano y, y con eso lo imprimimos a través de un crowdfunding. Ajá. O sea que han cambiado ya, no es en, en formato periódico, sino revista y cada cuánto lo sacáis. Una vez al año. Una vez mayores. al año, perfecto. perfecto Tengo que decir que el papel es buenísimo. Sí, y la maqueta está preciosa. Preciosa, sí. Son unos diseños gráficos, eh, sí, sí. La, la maquetadora es señora Milton, una compañera que ahora mismo vive en China y la ilustradora de las portadas y la contraportada en Magasco. Ajá. Uh, Andrea uh, amo de Picara Magazine. No, yo lo que quiero siempre son los procesos. Empezasteis empezasteis dos chicas y os juntasteis amigas, me imagino. Y cómo ha sido este proceso de año en año, o sea, cómo lo recuerdas, ¿Cómo, qué dudas teníais, qué aciertos, cómo habéis ido tanteando vuestro vuestro recorrido. Bueno, hemos improvisado bastante, sobre todo hemos tirado de redes de afecto, cada una de las personas que formábamos parte de PICAR al principio, pues ya teníamos nuestra propia red de periodistas, de feministas cercanas, y luego se nos ha acercando mucha gente, por ejemplo en Magasco, que es la autora también de Caperucita con Katana, que es casi nuestro logo, eh, se acercó un día, nos escribió un mail diciendo que le gustaba mucho el proyecto y que a ella le apetecía probar a ver qué tal se le daba el mundo de la ilustración en prensa, y bueno, Emma ya lleva un par de años dedicada solo a, a esto, ¿no? se han ido acercando gente que han, muchas veces decimos ¿y cómo llegó fulana? pues bueno, la verdad es que no muchas veces no nos acordamos ¿no? pero el hecho de... nos empezaron a llamar para dar charlas para ir a presentaciones públicas y poco a poco se fue creando una red muchas socias y amigas de Pícara también se ofrecieron en su momento a colaborar en algo y ahora tienen su propia función en la revista la verdad que ha sido improvisación casi todo hasta ahora que ya estamos empezando a organizarnos Ajá uh -huh. Eh, veo que tenéis también actividad de dar conferencias seminarios y eso eh, se, se debate sobre sobre que cuando las mujeres son noticias cómo tratan los medios de comunicación la cuestión de las mujeres o las cuestiones que interesan desde el feminismo o se trata más sobre las cuestiones del lenguaje Vamos bueno, por partes. Creo que sí hay un poco de todo. ¿eh? Nosotras sí que intentamos salirnos un poco de esos debates que creemos que ya se están dando desde hace años y que a lo mejor no estamos avanzando demasiado en ninguno de ellos y nuestra apuesta es por, por hacer un periodismo feminista que no se dedique única y exclusivamente a hablar de mujeres, no sino que, que entienda eso, como decía antes, que el feminismo es una mirada y que queremos que atraviese todas las realidades sí que se siga hablando mucho y cada vez más de violencia machista y de tratamiento informativo de la violencia machista y bueno pues nosotras siempre estamos dispuestas a ese debate con ganas de avanzar también ¿no? porque ya creo que esto sí que es algo que tenemos sobre la mesa desde hace tiempo y que tenemos que empezar a llegar a acuerdos y tenemos sobre todo que empezar a hacer cosas ¿no? porque todos los medios tienen sus decálogos, muchas instituciones públicas están escribiendo guías pero luego el problema es que en la práctica no se llevan a cabo y eso yo creo que tiene que ver con que muchas veces estos procesos no se están dando Eh, junto a los periodistas y a las periodistas que son quienes trabajan luego en el día a día ¿no? como que a lo mejor se están dando desde instituciones o desde el feminismo y yo he hecho en falta que involucremos a las propias redacciones ¿no? porque podemos crear 200.000 guías que si no contamos con el apoyo, con las ganas y con, y con la iniciativa de la gente que luego va a trabajar con ellas pues vamos a crear una guía más que se va a volver a guardar en un cajón y que no va a servir para nada una vez más Claro, junto a que no se admiten fuentes autorizadas porque no son políticas institucionales a los grupos feministas o a las feministas no se las admite como fuentes de información, pues claro, el problema es que las secciones de los periódicos internacional, sociedad, pues no tienen cabida muchas cosas de las que hace el movimiento feminista, que se ocupa de muchas cosas feministas. Eh. No, el amor, sí, luego... el, el, bueno, no sé, eh, el, las cosas eh, escritas y dichas en femenino, además. Luego, cuando además tenemos presencia, ¿no?, tiene presencia la agenda feminista... ...tiene que ver con la voluntad de alguna periodista en cuestión... no ...yo creo que todas sabemos quién es la feminista de Berría... ...quiénes son las feministas del diario .es... ...quién es la feminista de Diagonal... ...y siempre depende eso de la buena, bueno, buena voluntad... ...del interés político, la iniciativa política... ...de alguna mujer en concreto normalmente... no ...pero no es algo que atraviese la lógica de ninguna redacción... ...ni siquiera de los medios más a la izquierda. ¿no? Es que las cosas que hacen las mujeres no llegan a ser noticia... Eh, ...tú cómo ves esto Andrea... Bueno, yo creo que poco a poco vamos consiguiendo ciertas cosas, ¿eh? pero bueno yo creo que al final los medios de comunicación reflejan lo que entendemos como sociedad y los ámbitos que están estado relacionados con las mujeres, pues bueno, no, la sociedad en general no los valora y los medios por tanto tampoco lo, lo reseñan, no que al final no hacen otra cosa que reseñar lo que es como sociedad también entendemos que es importante. Y luego también a mí sí que me gusta siempre destacar que en las... Que en el periodismo ahora mismo hay una precarización brutal, ¿no? que a veces tendemos a decir lo mal que se hacen las cosas y muchas veces nos olvidamos también de la situación tan precaria en la que están sobreviviendo muchos compañeros y compañeras. ¿no? Que a lo mejor yo tengo una amiga trabajando en un medio muy conocido y a lo mejor te llaman a las 7 y cuarto de la tarde para que entregas una pieza a las 8.00. ...por la que te van a pagar con suerte 30 euros... ...y bueno, pues queremos que tenga una perspectiva internacionalista... ...feminista, que haya... ...pues bueno, al final habla con quien antes le haya cogido el teléfono... ...y a esa hora quién le va a coger el teléfono... ...pues probablemente más fácilmente un hombre... ...que una mujer que estará llegando a su casa... ...y haciendo otro montón de cosas que no ha podía hacer a lo largo del día... ¿no? ...y yo creo que una de las cosas también que tenemos que exigir como sociedad... Es medios de más calidad y para eso hay que pagar a los profesionales a las profesionales. Y si no valoramos el periodismo y no lo vemos como una herramienta útil para nuestra sociedad, pues bueno, el periodismo que tenemos va a estar directamente relacionado con cómo lo entendemos nosotras. Y es que no se le valora ni un poquito. Uh -huh. eh, las cuestiones del lenguaje, eh, el uso del femenino, del masculino, la arroba la X, ¿cómo lo ves? ¿Qué reflexiones haces? Nosotros desde Pícara en ese tema dejamos, bueno, cada autora elige la fórmula que más le guste con la que esté más cómoda, yo en mi caso intento utilizar siempre que se pueden masculino, eh, masculinos genéricos, perdón, genéricos, eh, no me gustan las X, a mí en lo personal no me gustan las arrobas, pero la apuesta de pícaras porque cada autora elija la fórmula con la que se sienta más cómoda, ¿no? ahí no nos metemos o sea que tú crees que el, que el masculino genérico es el, el, el a nivel tuyo el, el, donde no me he me metido confundido ah, <risa> estaba, o sea, me iba a meter te, te a la yugular no, vale, no, no. pues, yo ¿qué, siempre que puedo intento te... utilizar un genérico me ¿Eh? ha dicho no, un genérico no, no el masculino no, no, como le genérico le he entendido el masculino entonces por eso le quería o a veces cambiar y hablar en femenino genérico si se entiende bueno intentar ir dándole un buen tiempo hasta que ¿Qué te parece? Porque hay incluso movimientos o partidos o, o agrupaciones que empiezan a utilizar el femenino como genérico. ¿Qué te parece eso? Bueno, a mí me llama la, o sea, me llama la atención, me, me resulta curioso teniendo en cuenta que, bueno, pues que al final yo creo que ese tipo de iniciativas se quedan en la superficie, no hay de nada sirve que hables a las ciudadanas de una ciudad si luego tu programa no tiene perspectiva feminista, ¿no? no creo que tiene que ir acompañado de algo más y por eso decía antes lo de que creo que el debate del lenguaje tenemos que pasar de a otro nivel porque seguimos y seguimos debatiendo sobre esto pero no se da ningún cambio más. No se da ningún cambio más ya era incluso el PP, el PP dice ciudadanas y ciudadanos y de qué nos sirve eso no? si no conseguimos que la perspectiva de género... ...atraviese las lógicas del poder... ...del periodismo o de, de cualquier otro ámbito. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí... Es Yo que, no, es ¿eh? Que me, llega, me llega hasta a resultar confuso... ...el sustituir, transponer... ...en vez de utilizar el masculino... ...como genérico para toda la humanidad... ...utilizar ahora el femenino... ...pero sin ningún sí, otro eso. cambio. Entonces llega a resultar confuso... ...porque no sabes cuántas mujeres... quien ha dicho que qué... Eh, No, a, mí, a mí a mí me parece todo lo contrario quiero decir yo creo que esos cambios formulan eh, cambios de mundo es decir yo yo tengo una, una una visión fuerte sobre el lenguaje y sobre el cómo nos comunicamos y creo que a la hora de, de, de entender esos cambios que son más difíciles de lo que aparentemente podrían parecer eh, entran entran a, a, a, a, a pulsión a o sea, a mí que, que de pronto algo algo se, se, se, se diga en femenino eh, de pronto en mi mente y eso que la, la tengo un poco entrenada, entran las mujeres a, a entrar a, a como, como, como lugar de pronto los niños los, eh, o sea, el otro día, no sé, ayer creo que estaba de pronto, dice era un artículo sobre el pelo y la caída del pelo y de pronto eran cuatro, cuatro figuras de masculino eh, de hombres, con diferentes caídas de pelo, y eh, todo es masculino, y digo, claro, es que ahí yo no estoy incluida, o sea, a las mujeres también se les cae el pelo, pero ahí no estábamos, o sea, es, es, es, es entrar, eh, y, y, y encima, yo no me daba cuenta de que solo estaban hablando las, de los hombres, hasta que de pronto empiezo y caigo, porque digo claro si es que solo están hablando o sea me hacen un universal sobre la caída del pelo cuando el, eh, a las mujeres se les cae también el pelo cuando el, la problemática también la, la, la, la cumple pero son eh, la, lo que atrapa la atención ese es el masculino y además de una forma totalmente inconsciente no yo yo tengo tengo mucha le doy mucha importancia a estas cosmovisiones de mundo y a estos cambios a mí me pareció importantísimo cuando este el, el alcalde este nuestro el presidente que tuvimos aquí eh, empezó a decir vascos y vascas o sea de pronto su, eh, en mi imaginación subía un grupo de, de mujeres en, en, en esa en esa visión que tenía yo sobre sobre las cosas a mí sí sí sí sí le no. sigo dando mucha importancia y creo que todavía le, le, me llevará mucho tiempo el leso el, el, el, el pensar Yo creo que andrea y yo estamos de acuerdo en que lo que no se nombra no existe pero que hay que traspasar más allá ¿no? del sí, lenguaje yo más que y dar a lo mejor contenidos. estar todo el rato los las no me preocupa que se siga atendiendo ahí en los medios esto es muy habitual encontrarte con los médicos y las enfermeras yo creo que tenemos que seguir debatiendo del lenguaje pero ir más allá de los y las no yo creo que eso es algo que tenemos pendiente todavía Ya, bueno es que eh, decir que, que siempre hay que ir más allá es, es, es fundamental o sea es, es la, la lógica el, el problema es que es que el, el lenguaje no nos, nos nos señala cosas entonces en ese sentido no también si eh, avanzamos en el lenguaje avanzaremos en, el, en lo otro es decir no no no, no va para mí desunido, es decir, el, el problema del lenguaje que yo lo considero profundo es es cómo es cómo transformar no, nuestras nuestras acciones a partir de que de que el lenguaje también está transformado, es decir, si no es pensado, si una cosa no es pensada no no puede no puede ser acción. Entonces, para mí es pensar pensar pensar como bueno tú lo ves como filósofa bueno pues hablando que de len... que se piensa sí. no todo es lenguaje digo, y yo que hablando de no lenguaje, lenguaje no cosas. toda la realidad es solo lenguaje vamos a hacer sí, un sí, toda un la realidad un, es lenguaje sí que vamos a hacer un descansito sí sí, y sí. De con Andrea vamos a moitio picar magazine venga pues en este caso voy a poner eh, a una chica que se americana eh, se llama Laura Cantrell eh, es Una cantautora, como he dicho Y empezó a estudiar en la universidad Contabilidad y Derecho De ahí empezó a hacer Un programa de radio de música Y poco a poco empezó a meterse Y bueno, pues es eh, Una mujer estupendísima Ahora se dedica a, a, a cantar Y lo hace pues como muy bien Aquí, a disfrutarla Stay when I can see that there's no reason to My heart is strong and my feet can move if I tell them to Time will tell time will take its toll on me don't want it to Those churches off the interstate cannot help the way I feel inside Voices on my radio refuse to tell the best places to hide Coffee in my coffee cup's only good for taking me on a ride I come out fine My friends will tell They're gonna reach out their arms to mine They're gonna tell me all of the things That I forgot this time You're gonna pay, that's what I say To make myself feel better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 coffee cups, only good for taking me on a ride, and I don't know which way I'm going, but I'll dive right in and hope I come out fine, yeah, I don't know which way I'm going, but I'll dive right in and hope I come out fine. Bueno, Seguimos en las feuchas con eh, nuestra entrevistada víctima de hoy, que es Andrea Momoitio, directora de la revista online Pícara Magazine, que acaban de sacar un, una revista en papel, el número 4. Hemos hablado con ella de muchísimas cosas, cómo nació el proyecto, cómo se ha ido desarrollando... ...reflexiones sobre los contenidos y sobre el lenguaje. Bueno, pues ya nos tendríamos que ir despidiendo. ¿Qué, qué futuro prevés tú para la revista? ¿O cómo te lo pre presentas tú? ¿O cómo te lo imaginas tú más que lo que...? Yo espero que podamos poco a poco ir publicando más contenidos. Eso querrá decir que, que nos va mejor en lo económico... ...que se nos siga acercando gente con ganas de hacer periodismo feminista... Y, y bueno, y sobre todo ir, a, ir consolidándolo, ¿no? Que yo creo que, bueno, que estamos entrando en esa fase, ¿no? En la de consolidarlo. Hasta ahora ha sido todo crecer, crecer, crecer. Yo también tengo ganas de que la cosa se estabilice, de ver cuál es nuestro sitio, y... porque Ajá. ahora mismo es todo como muy emocionante y... Y a veces abruma incluso Sí, que picará, se escucha, se lee mucho eh, No solo por todo el Estado español Sino por América Latina Pero vosotras y la redacción central Están en Bilbao, sí. el centro del mundo nos mundial Nos suelen colocar eh. en Madrid casi siempre Pero es como no estamos en Bilbao Y Qué de bien. aquí nos quedamos vamos. Bueno, Andrea uh -huh. Mamoytio, ahora una sorpresa ¡El test de las feuchas! A ver, Andrea, ¿tienes las camas sin hacer y pelusas debajo? Pff, muchas pelusas <risa> debajo, sí. <risa> a ver, ¿has hecho alguna vez un simpa? Sí. Si se te aparece a la Dina, ¿qué tres deseos le pedirías? Eh, pues... Salud, ¿no? Para gente que quiero... Mm tiempo, un tiempo para hacer más cosas y y bueno, estabilidad y que todo le vaya bien para la pícara. ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer y no te pillan? ¿Qué me gustaría hacer y que no me pillan? Y que no te pillan nadie. Pues colarme en algún sitio. En Como algún cuál? Sitio donde se estén hablando cosas importantes por el mero placer de cotillear, no sé, en congreso, en el despacho de Rajoy, no sé, algo así. <risa> y, ¿cuál grabar, es? y, grabar, y grabar. grabar y dar una exclusiva pícara esto que nos lanza estrellato <risa> en las negociaciones del TTIP <risa> ¿cuál es el sitio más insólito donde has mantenido una relación sexual? insólito bueno, por pues supuesto <risa> no sé, un ascensor, no lo sé Venga. si es insólito ¿te arrepientes de algo? no defínete en una palabra reverente. Bueno, bien, ¿eh? pues ya está. Hemos terminado con nuestra Andrea por hoy. Otro día vendrá a vernos, y ya, es que, bueno, es una cantante buenísima. Yo la he oído varias veces y bueno, me parece que es que es una de las mejores cantantes del mundo, la verdad. Es eh, iraní y bueno, pues aquí la tenéis a ver si os gusta a vosotros. <laughs> ¶¶ Que anito entre dime si Las perlas la de la prensa callena, Por garasi Que si oye que si mira Bueno, pues aquí tenemos hoy a nuestra colaboradora Garasi y viene a contarnos qué nos cuentas hoy Garasi. Bueno, a mí me parece que una de las cosas importantes que está pasando es la política, o sea, de las elecciones y elecciones y elecciones que, que hemos estado en las que hemos estado participando y pues eh, quiero recoger una reflexión que han hecho algunas mujeres entre otras Eh, beatriz jimmeno que es una eh, feminista importante que militó en en en el, molim, en el movimiento lgt o sea el, de lesbianas trans eh, gays pues, todas esas eh, bisexuales no sé qué y tal y que ahora está pues participando por ejemplo en podemos pero junto cons con otras feministas hacen una reflexión sobre Eh, qué es la política o o cómo lo ven este tema de de las mujeres y la política no el artículo que escriben se titula hacer feminismo para construir un mundo habitable no Eh, porque dice que ya, bueno, pues se ha hecho moneda de cambio, digamos que hay que feminizar la, la política, ¿no? Las instituciones, los partidos, mucha gente, liderazgo y tal, se han asumido, como hablábamos antes del lenguaje, que hay que feminizar algo. Entonces, eh, bueno, ellas plantean que hay que, a eh, aplicar una herramienta de pensamiento hermenéutica que, que celia moros eh, dice que hay que aplicar la, la, las gafas o la sospecha sistemática no para mm, estas relaciones sociales y tal no entonces bueno piensan que se está trivializando mm, las expresiones como feminizar la política o cuidado tal, no eh, porque la experiencia de ellas, que muchas son estas firmantes en la política interna de los partidos, dicen que las mujeres mm, siguen llevándolo mal en los partidos, porque mm, la política interna mm, ...sigue siendo competitiva... ...dura, excluyente, vertical... ...poco democrática y tal... no y, ...y tienen miedo... ...de que el concepto de feminizar la política... ...termine siendo nada más que una... Ef ...eficaz estrategia de comunicación... Eh, ...y un concepto sugerente... ...pero que luego nada cambien los contenidos... ¿no? ...esta es una de las reflexiones... ...y la otra es eh, qué significa el cuidado porque se habla de los cuidados y tal y de bueno eh, entonces eh, si se plantea dicen ellas esta palabra como una con un significado amable y fácilmente asumible por todo el mundo Ellas piensan que es que se están invisibilizando muchas otras luchas fundamentales para la vida de las mujeres, que luchas que son mucho más radicales que lo que es un discurso. ¿no? Y dicen en concreto, cuidar es cuidar de que todos los seres humanos estén en condiciones de llevar vidas dignas. Cuidar es cuidar de lo público. Cuidar es ofrecer escuelas infantiles gratuitas, residencias de mayores dignas. Cuidar Cuidar es reconocer la diversidad funcional como una humanidad plena. Cuidar es exigir horarios racionales, es estar en contra de la guerra, admitir a los refugiados y refugiadas, dar derechos a quienes carecen de, de ellos, oponerse a los tratados internacionales. Y continúan diciendo, cuidar es visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en condiciones precarias, es denunciar un sistema construido en contra de las mujeres porque hacemos hacen un a esa, este sistema es a costa de su trabajo gratuito y precarizado, exponer a toda la sociedad a luchar contra las violencias machistas y eso es mucho más que dar soluciones a las víctimas, afirman, es hacer una revolución cultural, social, económica y terminan diciendo, cuidar es denunciar la cultura de la competencia brutal que tan a menudo va asociada a la práctica política, competencia de, de, de cambios radicales en el discurso, de fenestraciones, donde dijo, digo, digo, digo, Diego, eso lo digo yo, no lo dicen ellas, Y eh, ellas terminan matizando, fijaros, lo que ha dado de sí este concepto de cuidar desde el punto de vista feminista. Dicen, cuidar es cuidar el vivir y también la convivencia, es saber convivir con la diversidad interna y gestionarla con democracia y transparencia. Pues la verdad es que me parece muy bien, y que ellas dicen que hay que entrar en conflicto con la lógica de nuestra sociedad, ¿no? Y asumir eh, que el feminismo impugna todo lo existente, ¿eh? no solo el lenguaje, sino la realidad cotidiana que ellas daban, por ejemplo, al cuidar, ¿no? Que el feminismo es un movimiento que tiene 200 años de historia, ¿no? Y, y que piensa que lo político no está ni siquiera fundamentalmente en las instituciones, como el Congreso, el Parlamento, el, ni en, ni en los partidos, sino que mmm, las mujeres eh, ya vienen haciendo con su movimiento intensísimo y, y a lo largo de todo el mundo, mmm, mmm, eh, política desde hace mucho tiempo. Por ejemplo... Este 28 de septiembre pasado fue el Día Internacional por el Derecho al Aborto. Pues bien, se han hecho movilizaciones por todo el mundo, eh, cambiando de, de digamos de perla y de reflexión, ¿no? Y eh, por ejemplo, en Polonia, se lo han que está prohibidísimo el aborto, pues han salido vestidas de negro y, es, y quieren hacer una campaña internacional un poco para que se les apoye, eh, para que el aborto pueda ser eh, legal. Bueno, pues esto y en muchos otros países, por ejemplo, en Colombia, en Colombia mm, ha salido que no, desgraciadamente, el, el tema del acuerdo de paz, digo desgraciadamente porque yo estaba de acuerdo, no sé, Manuela, ¿qué pensáis? Pues ¿Y? no sé, yo cuando me he enterado que haya salido yo no, no entendía tampoco nada, eh, no no, porque yo pensaba que ya era un hecho, por lo visto se estaba bastante mal informada o, o, o, o poco muy poco informada. Entonces me ha sorprendido, vamos, simplemente porque yo que ha pasado, ¿no? Hasta que he leído algo, pero vamos No, algún... yo no yo no tengo pro... eh, no lo sé o sea colombia me parece un lugar terriblemente complejo eh, muchos años de guerra de, de guerras de guerras en, en el sentido más fuerte de donde hay muchos intereses y, y no me atrevería a, a señalar eh, lo poco que conozco cuando he estado con, con compañeras colombianas que trabajaban desde lugares como las madres de víctimas y todos estos lugares en que, en que se ponían. No lo sé no lo sé yo no yo no voy a no no no tengo no tengo capacidad para señalar qué, qué está pasando en colombia qué intereses están yendo qué eh, las farc que han hecho a quienes representan que están jugándoselos en los acuerdos de paz no lo sé tampoco que lo curioso por lo menos lo que yo he leído desde aquí es que en los sitios rurales donde más ha pegado la FARC, precisamente han salido que sí al convenio de paz, que es en las ciudades donde han votado que no. Ajá. Curioso. Y que mucha gente estaba... Que, es ah, que no es conozco el convenio de paz. ¿De qué, ¿De qué iba el convenio? ¿En qué se estaba negociando en realidad? Pues un, un desarme bilateral, pero... ¿Por parte de las FARC? Sí, de las FARC y del Estado, es decir, considerándolo... pues Los paramilitares, por ejemplo. No, es que ahí está, es, es otro de los problemas, que la guerra tan larga de 50 años, pues claro, han intervenido muchos otros sectores, por ejemplo, paramilitares, gente que no está ni en el ejército y que es de derechas o propietarios o, o con el ejército para ocupar tierras y todas estas cosas que llevan armas y ocupan primero los territorios para luego hacer, pues, o petroleras o presas y tal. Y entonces, claro, las FARC son una parte. Hombre, yo estaba de acuerdo y estoy de acuerdo con una solución política de los conflictos, ¿no? Y me parece que yo, por lo que conozco también algo precariamente, pero la Organización Femenina Popular y la Ruta Pacífica de las Mujeres que son organizaciones muy potentes de mujeres en Colombia que hacían una marcha por todo el Estado la Ruta Pacífica y tal han estado trabajando muchísimo para que hubiese una agenda feminista eh, de, en las negociaciones que ha habido en La Habana durante casi dos años no año y pico y de alguna forma no mmm, bueno, pues lo han conseguido, al principio no había una, ninguna mujer, luego ha habido alguna y por ejemplo, tengo aquí a algunas de las comandantas de, de las FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y tal, pues hablan como ha sido el 28 de septiembre que estamos que hemos traído a colación y de las luchas de las mujeres en todo el mundo, pues eh hablan de que están por el derecho al, al aborto y que es una decisión personal mmm, mmm, porque ahora es ilegal en colombia eh, el aborto salvo excepciones eh, eh, como teníamos aquí por violación o riesgos para la vida de la madre o el bebé entonces bueno reconocen que incluso como estaban en, como es un ejército pues el comandante hay pues si el jefe militar decidía Si, si se quedaba preñada una mujer una moza decidía si abortaba o no o si la echaban y para entrar en las farc no había que estar embarazada y tal y dice que bueno pues que han cambiado las cosas ¿no? entonces eh, pues eh, que la política como todo se hace andando y esas 10.000 kilómetros empiezan con pasitos y pasitos que las mujeres van dando por todo el mundo ah, bueno pues eh... Eh, sí y bueno pues más o menos estas son eh, las perlas que tenía hoy pensadas eh, alguna más me dicen por aquí Sí, te echamos de menos aquí después de tanto tiempo. Me gusta así, volver después del verano sí, y eso. <risas> que nos pones al día, pues, fíjate. Eh, pues estaba eh, hablando de, sobre las FARC, claro, otras cosas que había leído por la, o, por los que el no han dicho que no, entre otras cosas, es porque además del sermon, dice que el acuerdo... Eh, entraban eh, en, en el gobierno, o sea, o es, a, alguna de las partes del FARC, ¿no? me parece una cosa así. A Hombre, de... siempre entran en el gobierno, yo estuve en las negociaciones sí. del Salvador y por supuesto, claro, ese, ese es uno de los elementos, elementos políticos a los que tienes que entrar, es decir, has entrado a jugarte la vida eh, y en política jugarse la vida y en estos casos ya con luchas armadas y luchas fratricidas y luchas... Eh, de, de cuerpo a cuerpo está está claro que lo que te negocias luego es el poder eh, pues, o sea tú claro, no estás tú no estás aquí manera. para para <ríe> luego decir claro, adiós que por, bueno pues sí, que sí, todo estupendo. Pasado, claro. estamos en, en términos sí, sí, políticos o sea por... yo no sé que eh, la, la lucha la lucha armada es es, es política por claro. otros medios o sí. sea no no estemos aquí señalando que la que la que el que, que la que la violencia claro. en, en, en relación porque yo creo que la política tiene tiene bastante de violencia en en, en, una, en, una, en una relación directa, pero ya la lucha armada es, es directamente directa. violenta. Entonces, lo que te estás poniendo en, en negociación es poder, o sea, pero poder directo. O sea, ¿quién sí, sí, manda? Sí. ¿Quién no manda? estamos sí, sí. aquí en, en, en Pequeta. En, Precisamente en podemos acabar con una cosa que también es de rabiosa actualidad y que... ...estará estos días empezando a salir a la prensa... ...es el trabajo de una serie de mujeres vascas... magune se llama en, en el entorno que ha facilitado el Gune... ...que es un espacio en la Universidad del País Vasco... ...han estado reflexionando sobre la participación de las mujeres... ...en la resolución del conflicto vasco y eso... ...han sacado un documento en el que dicen que no se puede digamos pensar que todo se acaba con ETA y sus negociaciones, que hay que pensar en el, en el futuro eh, y en ese futuro nos hay que hablar de las mujeres, de su situación y precisamente negociar el poder y espacios de poder para las mujeres ah, y el movimiento en, en, feminista. En, en eso estamos pues con esa reflexión nos vamos a tener que despedir. Y esta vez, porque antes sí que se ha pasado, ahora sí que os voy a poner a, a Susan Deijin, antes era en Semblen al Kindi, que era una música instrumental, pero vamos a despedir con esta maravillosa mujer, Siri... Uy, <ríe> Susan Deijin. Agur, on the Adiós, que lo paséis bien.